Saben perfectamente Lo que no saben es la parte del proceso administrativo No pueden competir Porque no saben el tema de los papeleos Que lo llamamos nosotros Y para ese papel hay que enseñar Tenemos muchos compañeros que trabajan de acá del lugar Pero queremos impulsar más Queremos impulsar más Porque este es un pueblo de albañiles Hay muchos albañiles Buenos albañiles Y no saben nada de la parte administrativa Entonces, ¿qué queremos hacer? para participar en el combo en el combazo que estamos lanzando entonces hermanos a partir de hoy el 28 de este mes para hacer ese este, hoy día estamos lanzando oficialmente ya tienen tiempo para prepararse del 11 al 28 muchos días tienen para prepararse no queremos estar viendo correteando a último hora con los papelitos sino ya saben pueden hacer propaganda control social pueden hacer todos ustedes pueden decir va a haber este con presentémonos háganlo ¿sí? eso es, en eso consiste el combazo eh, es que viene en combo la, eh. ni siquiera de el doble el doble es el combo este es triple cuatruple que de 10 11 12 13 proyectos vamos a lanzar por 10 ¿está bien? ¿Sí? bien el, hermanos tiene que funcionar el compaso y si funciona el primer compaso vamos a tener uno, dos, tres, cuatro cinco compasos vamos a hacer el año y eso y eso no, nos alegra a nosotros porque la gente de Montero, del lugar van a poder convertirse en pequeños y medianos empresarios con el tiempo quien sabe con el tiempo grande compañeros